Ministerio Secretaría General de Gobierno, Corporación de Desarrollo El Raco y Radio Puente Alto tienen el gusto de compartir con ustedes su programa Club de Debate Ciudadano en Puente Alto. Una instancia de diálogo ciudadano donde todos pueden participar y proponer sus inquietudes y temas de interés. Bienvenidos al Club de Debate Puente Alto tremendamente apasionante bienvenidos al club de Beba. muy buenas tardes amigos estamos acá desde la Gobernación Cordillera acá en el segundo piso dominando la ciudad eh, así como lo hacemos desde Radio Puente Alto en el 107.7 emisoras Radio Puente Alto desde la cima del dial estamos transmitiendo nuestro primer diálogo ciudadano-Puente Alto. Hoy día el tema que nos anima es un tema tremendamente importante que ya anunciábamos, prefigurábamos la semana pasada. ¿Qué pasa con nuestra comuna, con la comuna Puente Alto y las comunas aledañas? ¿Cómo reacciona? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los efectos que eh, recibe esta, esta comuna? Esta comuna que ya es una ciudad. Cuando cuando Santiago empieza a crecer el, el elevado crecimiento de Santiago Y los efectos que tiene Santiago Sobre nuestra comuna Es lo que hoy día vamos a conversar Para esto tenemos un grupo eh, Notable, nutrido De participantes en nuestra mesa hoy día Estamos muy contentos por ello Y queremos invitarlos Vamos a empezar y Vamos a partir por don Patricio, Que nos cuente bien, ¿no? Antes que nada, muchas gracias Por habernos acabado Patricio Germán, soy presidente de la Fundación Defetamos la Ciudad, que es un, un conglomerado de ciudadanos comunes y corrientes, que nos dedicamos a fiscalizar los actos de la administración del Estado en materias de vivienda, urbanismo, medio ambiente, este, obras públicas, eh, transporte telecomunicaciones y mmm, patrimonio histórico. Esa es nuestra tarea, y lo hacemos con mucho gusto y con bastante éxito. Mi nombre es Moisés Páez, soy instructor del Movimiento Nóstico en Chile. El Movimiento Nóstico es una asociación mundial que se dedica principalmente a promover buena costumbre, moral, cierto sano pasar, vivir. Eh, en relación a eso, es como funciona en, en todo el mundo y yo soy eh, instructor de este movimiento en la actualidad en Chile Muy bienvenido Entonces, Mi nombre es Bruno González eh, Estudié en la Universidad no sé si de México y así una de las de la Universidad de México Ustedes por ahí tienen unos cursos de magia eh, La educación es un que a mí me llamaban mucho la atención en un momento que se crea que era un revolucionario de educación revolucionario en sentido de hacer cosas buenas y le agradezco tu invitación. Muchas gracias Y al presidente Benítez sigo un alumno de estudiar de instituciones Bienvenido Hola, buenas tardes, yo soy Martíguez, también colaboro el Grupo de Adenas Diago trabajado en informática, pero que Hemos conversado todo en todo así que vamos a tratar con ustedes. Bienvenido. Bien. nombre es Pedro Leida, soy secretario general de, de, de, de la Asolación Reiter Sancio de Profesional de Sibio, Chile, con Cegna Satia. Bienvenido. Buenas tardes, mi nombre es Donoso, periodista. He tenido la posibilidad de trabajar en el aparato público por varios años, eh, en diferentes instituciones. Sería Villasque como vecino del sector más antiguo del que hay cerca de la plaza. Y feliz de estar en el club, ¿verdad? Bienvenido. su silla la mesa. Nos juntamos un poquito más para que... Vamos. ¿Está bien? <todo> Vamos, Silvia. Sí, estoy bien. ¿Sí? Sí. Hola, sí. <todidense> ¿verdad? Bueno, quiero ver vigilares. Eh, ya he en, alguno, en algunos... En secciones del, del Club de Aldeate, miembro y encargado del Partido Progresista de Cuantartino. Bueno, Hola, soy Pedro Gutiérrez, eh, soy miembro de, de Guadalajara, miembro de, de, de, de, de Cuantartino también, y ha llegado a Hola, buenas tardes, mi nombre es Fernando Puente, yo participo en el Movimiento Ciudadano de Pirque, y creo que hay muchos temas en relación a Puente Alto y toda la zona del Cajón, que son sumamente importantes para todos nosotros, y como comunidad debemos conversar entre todos, que les la idea. Hola, buenas, yo soy Iván Videla, en, egresado en Técnico Nivel Superior en Veterinario, titulado a partir de diciembre, y también he participado aquí en el Club de Debate, y muchas gracias por déjame participar con ustedes bien, bien, eh, Buenas tardes, Fernando Miranda Ulloa eh, piricano de corazón, orientador soy magí en educación y candidato a doctor en educación Bien, bien. Bueno, mi nombre es Jorge Toledo que mientras que me conozcan, soy periodista y bueno, llevo un tiempo, creo, considerable también dedicado a la educación, a la ausencia y a la ciencia política Eh, quiero comenzar entonces este diálogo, ya que nos hemos presentado, les doy la bienvenida a todos eh, y quiero invitarlos a que se presenten, insistiendo en, la, en, la, en el poco tiempo que tenemos pero no con ello, prohibiéndose de decidir aquellas ideas que ustedes importantes. Hoy día, en el ámbito del tema de es, eh, eh, tratar de adelantar algunas conclusiones y a lo mejor tener más preguntas que puedan permitir, nos permitan seguir explorando el, el, cómo afecta el crecimiento de Santiago y las demás comunas de la región metropolitana <coughs> esto no es un fenómeno nuevo, un fenómeno que se viene dando hace mucho tiempo yo creo que nos poder ayudar en, en ese tema eh, pero eh, específicamente hay varios factores, desde los factores económicos, factores demográficos eh, eh, factores que... Que han, que han hecho que este Santiago haya experimentado un explosivo crecimiento eh, que no necesariamente obedecido a, un, a una planificación orgánica una planificación estructurada y que cumpla con aquello que siempre buscan los planes reguladores que, que es eh, armonizar las funciones, las actividades de una comuna con el bienestar de esta misma una de las cuestiones que antes era un punto de partida para que los urbanistas trabajaran era como yo eh, mantenía eh, obviamente permitía que se generara el crecimiento sostenible en los vecindarios que ya existían, como esas personas aseguraban su calidad de vida y como los servicios y los diversos las diversas actividades giraban en torno a esta comunidad. Eso parece que hoy día estuviera un poco frustrado. Eh, yo quisiera que empezáramos eh, preguntándonos, y voy a dejar abierta la palabra porque no soy el protagonista sino ustedes, eh, para que mirásemos ¿Cómo ustedes evalúan que ha sido este crecimiento en Santiago? Y preguntarles, ¿cómo ven ustedes las relaciones entre comunas? Preguntarles si ustedes ven que efectivamente hay cooperaciones entre las comunas. Porque se suele decir, lo que uno suele leer es que los alcaldes, cada uno está en su propio proyecto, las comunas tienen sus propios planes reguladores, y esto no obedece esa integración, que esto provoca problemas frecuentes. Eh problemas frecuentes en, en torno, por ejemplo, a aquellas zonas donde uno ve de repente que va, va por una calle y en un lado de la calle hay un basural y al otro lado hay un, un grupo de edificios que, que está muy bien hermosado, mantenido y parece que si le ser que son dos mundos distintos divididos por una calle. Les dejo la palabra, quería opinar. Bueno, yo creo que el desarrollo ha sido bastante fuerte, creo que en este minuto en lado hay un punto donde estamos constituyendo como ciudad dormitorio más que nada. ...y en ese punto yo tengo una posición muy especial... ...en el sentido que estoy tratando de que el Metrobús... ...que es un tema de movilización fundamental en esta zona... ...sea eh, subsidiado por el Estado... ...porque en este momento el Estado subsidia al Transantiago... ...que es un ente absolutamente particular... ...y sin embargo no puede subsidiar el Metrobús... ...que es un ente gubernamental... ...y resulta que para mucha gente de escasos recursos... ...significa 24.000 pesos al mes por persona... El solo hecho de tener que pagar doble masaje, porque no tienen conexión con el metro. Y por lo tanto, si el metro obtuviera la tarjeta BIM, sería mucho más adecuado y definitivamente ayudaría a mucha gente. llena estas zonas rurales, donde mucha gente viaja todos los días a Santiago, un largo trecho, una hora y media, aliviaría mucho el tema. Porque además, el tema de la publicación es tan importante que si usted considera, por ejemplo, lo que es la democracia y la votación que estábamos hablando delante, ¿Ya? Tenemos el hecho de que quieren que el ejemplo vaya a votar, pero el día de la votación es la movilización no es gratis. Y si fuera gratis, iría más gente a votar, porque una persona de escasos recursos no va a poder ir a votar porque cuatro, cuatro integrantes de una familia ya le significa un feroz almuerzo para esa familia. Si quieren que vaya a votar, el día de las votaciones la movilización tiene que ser gratis. Gracias. Por favor. Mira, es eh, cierto que usted señala el tema de no es menor, Pero no solo en PIRCLE, sino también en CONTERPOR. Eh, el proceso de crecimiento de, contacto, llegado, en 80, creación, de la democracia de CONTERPOR comenzó a 80, con la creación virtualmente de la derecha de la mañana de muchas poblaciones que no figuraban para nada en, en, en algún plan de crecimiento de la comuna o de la turista por ese entonces. Y eso significó, o, o más bien eso empezó eh, debido a que sacaron a un montón de gente de lo que eran los terrenos baldíos de lo que Getapura, de lo que diría es eh, Loal de Chea y otras comunas las trajeron para Monterto, San Bernardo La Floría, La Pintana una comuna para entonces nueva pero resulta que sin ninguna planificación eh, encontrados personas con eh, o con 10 conjuntos habitacionales con eh, un, con la carencia de farmacias con la carencia de colegio, con la carencia de transporte estamos hablando hace 20 años no nada hace 20 años atrás cuando llegó la democracia entonces con estas amplias posiciones de, de, de poblacionales no tenían estos servicios a veces muchas de no tenían ni siquiera una demasada cerca poco a poco con la ligada de más gente Se, fue, se fueron implementando diferentes cosas, pero muy aisladamente, no, por una, no a través de una política orgánica, habitacional, etc. Y aparte de eso también evidentemente surgieron con el tiempo un montón de problemas las propias construcciones de, la, de las poblaciones. El tema de su un tema vital, que el Merchon intentó subsanar, sin duda. En ese momento, momento la innovación de la línea 4, eh, que partía a la Plaza Puente Alto, un anhelo de años de la gente y lamentablemente hay que decirlo, se vio otra tocada por la llegada a Santiago Ok, eh, eh, Moisés, después Luis Bueno, a mí me gustaría primero enfocarme en el problema que tenemos, ¿cierto? más que los problemas, y creo que el gran problema nuestro, ¿no es cierto? como sociedad, es la primera, sociedad chilena lo primero es que la mitad de Chile vive en Santiago y eso es un gran problema que provoca un crecimiento, aunque no lo queramos porque la gente que llega desde provincia, como lo escuchábamos ...necesita habitar en alguna parte... ...entonces eso empieza a provocar los problemas... ...primero... ...el plan regulador se va... o ya sabe... ...porque empiezan a salir las poblaciones por todos lados... Eh, ...eso es un problema... ...segundo, ¿no es cierto? ...que la centralización... ...que mucha gente acá en Chile... ...o sea, la mitad de Chile... ...vive por acá en esta región... ...provoca el desorden... ...provoca el desorden que al cual ya estamos acostumbrados... Eh, problemas de movilización, problemas de hacinamiento, casas pequeñas y montones de cosas que van justo, justo de que la gente no tiene... Por eso creo que el plan nuestro, o sea, nuestro problema como Puente Alto, región metropolitana, es más eh, extenso que el simple problema de la movilización. Creo que es un problema país, primero que hay que solucionar desde arriba. Creo que nuestra exigencia como ciudadano es pedir que los servicios públicos funcionen partiendo del senado porque son las políticas públicas las que fallan no, no son las personas y si, si un empleado público es malo pero parte por ahí arriba entonces eh, que el plan regulador nadie lo tome en cuenta no es cierto y, y, y que es comprado por algunos segmentos de esta sociedad y esos son los problemas que tenemos y van provocando ese esa hacinamiento esa agrupación y problema de mal vivir, de mal convivir, y de delincuencia, y de drogadicción, y todos los resultados que tenemos. Entonces, creo que el gran problema, en el fondo, de la centralización. Luis, eh, antes de que venga, eh, quiero dejar plantear de la duda. Cuando hablamos del Plan Regulador, eh, nosotros conocen. ¿Ustedes creen que los ciudadanos conocen el Plan Regulador? ¿Tienen idea cuáles son los proyectos que hay para su comuna? Lo dejo planteado y lo dejo. Mira, los, los temas que ya han planteado son súper importantes, ninguno muy importante y creo que yo que te todos van de la mano. Eh, yo cuando fui candidato a, a consejero regional me enfaté de toda la, de toda la problemática que existe con lo que decía el vecino de acá de Pesquen porque fui a San José de Banco estuve en Pirque y conozco de la situación del metro que no es subsidiado y que le genera un grave problema para él el otro problema es la segregación que, que sucedió a partir de los 80 con la llegada de la Ciudad de la eh, donde donde necesitan poner sacar a gente como decía el compañero sacar a gente y la trae para acá en forma de ghetto eh, segregando a la población que es lo que buscaba siempre siempre han buscado segregar y, y parte de las políticas públicas que dice también el compañero que esto, esto es, un, es un global en un todo y donde deberíamos unirnos eh rojo, verde, hombre izquierda, de todos los que eh, en en potel bien común de todos Entonces, yo no veo la, la, el problema aquí de que si yo soy Uri, si yo soy de la Revolución Nacional, yo soy de... Da una cosa transversal que nos ocurre como ciudadanos. Y cuando miramos en forma transversal como ciudadano como digo, da lo mismo quien gobierne. Pero sí tenemos que ponernos de acuerdo en que la provincia cordillera no puede seguir como está. Tenemos que trabajar en, en conjunto. No puede ser que no exista, por ejemplo, un, un recorrido de, no sé, la cultura del vino, la cultura, no sé, de donde podamos potenciar comercialmente, ¿cierto? Y eh, turísticamente, donde partamos de Puenteenta haciendo un recorrido, pasamos pasamos al Cosmeí porque sería por espectacular y eso no se ha hecho. Deberíamos compartir, trabajar en conjunto las tres comunas de la provincia cordillerana para potenciarnos en conjunto, no por separado. Sí, eh, con, con respecto a, con respecto a lo que, a lo que estaban indicando eh, tienen razón en, en la mayoría de los puntos pero hay que pensar que lamentablemente aquí no se han hecho políticas públicas se han hecho solamente políticas de gobierno ya por lo tanto todo lo que se hace se piensa cuatro años o ocho años pero no hay política eh, más a futuro y, y además que Puente Alto en un momento de eh, la provincia cordillera en su totalidad Eh, explotó demográficamente eh, por, por distintas razones y, y, y las cuales tuvieron un, un impacto negativo pues llegó mucha gente y se ocupó mucho territorio de forma desordenada precisamente porque no había planificación entonces por lo tanto va todo amarrado y, y lo del transporte efectivamente eh, hay, hay una parte muy importante que es que esa cantidad de gente que llegó a vivir aquí hasta la provincia Eh, no tenía la, la herramienta mínima para poder realizar una buena vida y, y, y se, eh, el país completo está convertido en un gueto o sea, tenemos en Santiago por un lado la dehesa, los alnistianos, un gueto para rico tenemos por el otro lado la granja, la pintana, puente alto, que son guetos para... Para por y además que hay que pensar que nosotros mismos estamos desordenados, no tenemos no tenemos un teatro decente donde donde, hacerlo, donde hacer cultura. eh cultura, no tenemos no, no tenemos por ejemplo un un circuito turístico, por lo tanto nuestra nuestra sociedad está básicamente dedicada y, y nuestra provincia está básicamente dedicada a hacer, a hacer un dormitorio. No hay ningún desarrollo, no hay ningún desarrollo comunitario de actividades que nos permita en generar un, que, que los que los mismos ciudadanos nos conectemos entre nosotros y, y eso hay que cambiarlo y eso que y eso parte también por cambiar en el fondo eh, y por establecer una real política pública que sea a largo plazo que nos permita conectarnos a todos a, to, a en realidad a todo santiago y ver de qué forma también vamos eh, sacando digamos gente de santiago y moviendo a otro lado donde hay donde está poca gente tanto territorio y tanto casera calle Eh, yo creo que el sistema neoliberal ha tenido tanto éxito hoy día y que nos ha hecho tan personalista y que cada uno trabaja para su santo. Por lo tanto, las comunas, yo creo que trabaja cada uno para su santo. Cada comuna, eh, hace lo que cree que es conveniente hacerlo, eh, a veces en desmedro de las demás comunas. Ese es un tema primero. Creo que es importante la, la, la visión de hombre que nosotros queramos tener hoy día a nivel de la sociedad. En segundo término, creo que si el plano regulador es que tiene que regular la vida de una ciudad, de un pueblo, ese plano regulador siempre es de hecho consumado Primero se produce el hecho y después hace el plano. Y yo creo que eso es complicado porque en definitiva ya hay muchas consecuencias que son a ah, base gasto de plata, gasto de tiempo y gasto de dinero y Debería primero regularse bien, hacer bien por ejemplo yo le... Yo, le, yo vi un Pirke. hoy día Pirke está costando salir en la mañana media hora. En auto media hora no se pone a salir de Pirke Porque, claro, tanta gente en Pirkei ya que hay solo un camino que tiene dos vías. Y es un problema, y es un problema para los que trabajan en cualquier lugar. En tercer término, yo creo que es interesante hoy día que las comunidades, de llámese de cualquier eh, idea política o comuna, tengan la capacidad de ponerse de acuerdo y para ir mejorando mejorándolo bien, comunicaciones, tanto eh, caminera, comunicaciones eh, telefónicas, etcétera, etcétera, que podrían hacer más vivible la ciudad. Y finalmente yo quería plantearle lo siguiente, bueno, en Pirque, y contarle, voy a contar una, una, una primicia. En Pirque con un, eh, con un colega amigo, ya hablamos con el alcalde, porque estamos enfrascados en poder lograr generar en Pirque un observatorio astronómico. Es caro, es complicado, pero ya está sesionando el proyecto. ¿Por qué? Porque primero tiene una connotación turística tenemos la ruta del vino, porque no podríamos tener la ruta de la estrella, y los como que tienen que son más pobres que nosotros, en el norte tienen tenen dos observatorios. Y eso creo que va a ser un aporte, espero que sea en unos 5 años más. Okay, gracias Fernando. Y, Fernando Puente, eh buen te paso a Patricia. Bueno, si estamos hablando de una zona que básicamente es, está orientada al turismo, como es toda la zona del Cajón, San José de Maiz, todo eso, pit que también con la ruta del vino, ¿ya? Tenemos que entender que los accesos al el lugar no son buenos. De hecho, tenemos que, si una persona en Santiago quiere quedarse a ver una hora de teatro, por ejemplo, cualquier tipo de espectáculo, la última micro sale de Puente Alto a Cepirque, el caso que yo sé, digamos, a las 11 de la noche. Ya no puedes quedar Y eso no puede ser, ni la única movilización que hay es taxi. Si un turista quiere volverse tarde de San José de Maipo, no puede tampoco. Tengo entendido al colectivo, pero no estoy seguro. Pero todo eso hay que desarrollarlo, hay que darle las facilidades a la gente para que tenga buenos accesos. Como decía el amigo acá, el acceso de PISC actualmente está complicado y también en San José de Maipo se producen tacos tremendos, pero no hay políticas de Estado que escuchan a la gente muchas veces. Gracias, Patricio. Bueno, yo voy a hacer un pequeño resumen de cómo opera el sistema. Ah, para. Casi todo lo que ustedes han dicho yo lo comparto, en paréntesis. ¿eh? Después les voy a contar algo de PISC que Este quien establece las reglas del juego en materia de crecimiento de las ciudades y no hablo de desarrollo de las ciudades, porque en Chile nunca existió políticas de desarrollo urbano en las ciudades. Tamás. Siempre todo visto desde el punto de vista del crecimiento, o sea, que genere lucro para los actores privados que están explotando el recurso suelo. Bueno, esto este Ministerio de la Vivienda se crea el año 1965, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, por petición de los arquitectos que trabajaban en la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, que era el organismo en aquella época que definía las materias de regulación del suelo a nivel país. El primer plan regulador intercomunal de la región metropolitana tuvo lugar el año 1960 es decir, cinco años antes que existiera el Ministerio de la Vivienda y fue desarrollado justamente por el arquitecto, muchos de los cuales todavía están vivos, curiosamente a pesar de todo el tiempo que ha pasado este por la dirección de arquitectura en aquella época se llamaba el PRIS Plan Regulador Intercomunal de Santiago 1970 durante la época de la ocupación militar si bien es cierto en un principio el gobierno tenía un sesgo, como que querían, como buenos milicos, digamos, querían como planificar, tenía la intención, ¿m? pero fueron avasallados por los jóvenes estudiantes de economía que venían de alguna universidad norteamericana y le vendieron, digamos, la pomada a los generales que manejaban este país en aquella época para dejar todo en manos del Estado. O sea, todo lo que es planificación, por ningún motivo, va de retro. Eso es de comunista. No es cierto que los comunistas se comen a la guagua, según decía. Claro, así era. Por lo tanto, eh, el gobierno de aquella época se entregó, digamos, de brazo abierto al mercado. Y el mercado sigue operando perfectamente bien hasta el día de hoy. Ahora, los gobiernos democráticos que asumen en el año 1990, siguieron lo mismo que hizo Pinochet. No hay ningún cambio, exactamente igual. Ahora bien, este el plan de regulador del año 1960 fue modificado por técnicos bastante competentes, diría yo, del gobierno de Patricio Elwin, ¿m? Y se creó en noviembre, el 4 de noviembre, hoy día estamos a creo. o sea, se acaban de cumplir 20 años de la creación del Plan Regulador metropolitano de Santiago, el famoso prms Hace unos 10 días atrás yo con algunos arquitectos tuve una reunión con Claudio Orrego, por otro tema, y él me dice que está muy interesado como... Orrego es un hombre bastante preocupado estas cosas, ¿eh? este, que iba a hacer un seminario para conmemorar, digamos, los 20 años del PRMF. Bueno, entonces, con este PRMS, que en transvigencia en noviembre del año 1994, en aquella época, contempló 34 comunas. Recordemos que la región metropolitana tiene 52 comunas. A través del tiempo se fueron incorporando a este instrumento normativo urbano el resto de las comunas. Hoy día el PRMS abarca las 52 comunas que tenemos en la región metropolitana cierto, la que se llaman del Gran Santiago, las que están adentro, digamos en el núcleo y las periféricas, ¿Eh? Hasta 70. No sé, se llaman esta comuna rural y Queen, güi, Lampara. Tanto la parece que hable no. Bueno, no, no estoy seguro, pero el hecho son 52 comunas. Ahora bien, este el Ministerio de la Vivienda en mi opinión y eso no quiere decir que sea la verdad absoluta, pero en mi opinión es un servicio público absolutamente capturado por los grupos de interés que están en el negocio de la construcción. O sea, el sector inmobiliario, y ahora que ha salido la luz pública todos estos financiamientos que hacen las grandes empresas para que los políticos salgan elegidos, digamos, Este, bueno, a mí no me cabe la menor duda y más encima son aportes reservados bueno, pero son reservados para la opinión pública yo no sé pero el tipo que recibe la plata él sabe que no es reservado él recibe 250 millones aquí y vamos colocando ¿cómo le llaman? paloma el montón de cosas oiga, hay una muy grande güey. y muy cara bueno, cuento corto este el, el Ministerio de Vivienda tiene la tuición para modificar a, sus, eh, a su discreción el reglamento de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Esta ley general data del año 1931, 32 por ahí. Creo que estaba gobernando en aquella época el general Carlos Ibáñez del Campo. Y el reglamento de la ley se llama Ordenanza General de Urbanismo y Construcción es una, una reglamentación que permanentemente está siendo modificada. Pero no está siendo modificada, digamos pensando en el bien común. Está siendo modificada de acuerdo a las solicitudes que le hacen ciertos actores muy bien relacionados con los grupos políticos que manejan este ministerio o ministerios sectoriales relacionados y la comunidad discente no no. no si la comunidad no cobra no, ¿Cómo no es la cocina -sí ¿cómo? <risa> no, no, no, no, no, no, no, los ciudadanos están lejos allá. aunque aunque los políticos son vendedores de más hablan de participación ciudadana. ahora hay una ley, la ley 20.500 claro ustedes tienen aquí el, lo, lo que dice la ley de un proceso social ¿existe? aquí, ¿ah? ¿eh? no sé, yo pregunto ¿existe? y ya hay participación ciudadana? hombre no, es la participación ciudadana que es lo que menos era sí nunca se hizo, un, se hizo un hace poco en teatro, pero se se pidió la asistencia a dedo no fue abierta se seleccionó un un hasta esta persona puede asistir ahora yo les voy a contar algo ¿eh? estas cosas en este ámbito de materia que viviendo, urbanismo y medio ambiente también, el medio ambiente está muy muy relacionado este yo creo que los grandes actores del mercado porque el constructor pyme le pongo el caso el, el, el, el tipo, el arquitecto que hace una casita o dos casitas o una población de 6 ese gallo no lo consideran para nada si aquí las municipalidades se abren, digamos, y hacen lo que los solicitantes de permiso quieren, con los grandes empresarios. ¿Sí? O sea, la ley en Chile se aplica en la medida de lo posible, como decía don Chico Y yo voy a traer a la un dicho muy simpático de nuestro maravilloso Nicanor Parra, que decía que la ley en Chile, que en Chile no se cumple ni la ley de la selva. No sé si ustedes conocían, no, o sea, este, este es que yo lo encuentro muy gracioso. Bueno. Pero, pero <risa> claro, claro. que lo claro. que más falta, por ejemplo, en una como en Puente Alto son áreas verdes. Bueno, pero es que, mire, tenemos tanto que hablar y tanto que hablar. Mire, yo creo que sería muy importante yo le doy el mensaje a usted para que a Iquionie, a, a, a, a, a Claudio Rego, para este seminario, para hacer un seminario público, ¿eh? En la intendencia y vamos a hablar de todas estas cosas él me dijo que me iba a invitar a mí como expositor lo veremos si es verdad él sabe que yo soy contestatario <risa> él sabe, o sea, por lo tanto se va a arrepentir en el momento de los piubos pero yo creo que es muy importante que se haga ese espacio de participación ciudadana para que nos digamos todas las cosas respecto a las áreas verdes es un chiste, aquí no hay no hay ningún respeto incluso las comunas del bosque y las comunas de la granja, que por sus nombres podrían ser las comunas que tienen varias verde metros cuadrados de área verde por habitante tienen menos de un metro cuadrado de, de área verde por habitante, a pesar de sus nombres el bosque y la granja bueno son don Patricio, voy, vamos a hacer una, un breve alto porque estamos a través de la emisión de Radio 107.7 en la cima del día Nos vamos a un tema musical, nuestros auditores eh, van a escuchar un poco de música nosotros vamos, yo voy a dejar plantear algunas inquietudes, ya planteaba una de ellas que si nuestros ciudadanos conocen Estos planes reguladores, estos proyectos de la comuna. El otro que quisiera dejarle cuenta a usted, eh, que tiene que ver cómo se coordinan estos planes este plan regulador comunitario sí, con sí, el plan comunal. Sí, con ¿Cómo mucho, un con plan mucho plan gusto, encantado, encantado. Pero vamos a la música volvemos en unos minutitos más a través de la emisora de Radio Conte Alto, el 107.7, en la cima del Día, desde el Club de Arte, Conte Alto, en la Gobernación de Cordillera. I hear the drums She has only whispers of some quiet conversation She's coming in 12 ready fights The moonlit wings reflect the stars that guide me towards self I stopped an old man along the way hoping to find some old forgotten words.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 Estamos presentando Club de Debate Ciudadano Puente Alto. Gracias al Ministerio Secretaría General de Gobierno, Proyecto Fondo de Medios año 2014, Corporación de Desarrollo El Raco y Radio Puente Alto 107.7 FM Stereo. No se callen chica, pero no Pero aquí está tan centralizada la cosa por excelente Que podrían eh, vertirse fondos para Chile que se el tema... ¡Bienes! Chile tiene muchos El otro... Se pusieran... Se lo dirían... Se agrega a la mesa... ¡Uy bienvenida! Por vale, estamos conversando... ¡Animame! Estamos compartiendo el café todo en este minuto... Aquí la conversación está tarde porque parece que hay ganas de conversar y <risa> no compartir. Sí, sí, sí. Es muy grande, un diálogo no colaborativo. Teníamos algunas preguntas pero que vamos a supeditar porque hay una dama que se nos agrega. le eh, Voy a decir que se presente, se agrega a la mesa. Muy bienvenida, por favor. Gracias. Hola a todos y a todas. Soy Elizabeth, de todas, perdón. <risa> Yo voy a decir que se eh, Soy presidenta de una asociación de consumidores y usuarios de la salud que depende del salinario y todo a nivel nacional ¿me escuchaba alguna vez cuando fue esto? ¿defendamos la ciudad de la ciudad de la con mucha fuerza ya. y la ocultora de Radio Comunitaria de Radio Primera Independencia ahí tengo un programa de salud los días lunes, de, para que escuchen <risa> si es que llega la señal acá porque la nueva ley de telecomunicaciones la estende un poquito más con un catálogo tengo un programa de salud que se llama conversamos de Salud Todas las semanas son diferentes temáticas. Pienso que la próxima va a ser sobre la eutanasia y la muerte asistida. Y es un tema que está hoy día y además de lo último que subimos de la, eh, de la prevención del embarazo de adolescente que fue el Día Mundial, hace dos semanas atrás estuve compartiendo con don Pedro Llano, que es ahora que fue director del Hospital Sotero del Río y actualmente está el director de atención primaria del Ministerio de Salud muy bienvenida, usted no hacía una pregunta un papelito que nos enviaba, me preguntaba ¿puedo opinar? yo le digo, aproveche no que ser el club de Tobias no, no, no si no llegan ustedes, serían yo he escuchado muchas opiniones bueno, podríamos pues decir yo es que es un poco, a veces que yo fortaleza, opiniones eh, positivas, negativas pero en realidad esto más de opiniones negativas pero redondeando todo eh, yo podría decir que cuantitativamente Puente Alto geográficamente es inmenso es una de las comunas más grandes de Chile con Maipú entonces la punta continente podría decirla cuarentalmente no sé desde el punto de vista, etc. pero está considerada con muchos de nosotros que tenemos que trabajar en Santiago como una ciudad dormitorio Entonces, eso hace que las personas que son de Puente Alto, lamentablemente, no crezcan dentro de su misma comuna y tengamos que crecer afuera. Yo, en muy pocas oportunidades, he hecho talleres de salud aquí en Puente Alto. Me recuerdo que una sola vez era la gobernación, cuando estaba, había el gobernador, ¿cuánto Fernández, Alejandro Fernández. Ahí un taller, incluso hicimos después, el cóctel con eh, un cóctel Mapuche que si estábamos hablando de salud, tenía que ser también demostrar nuestra cultura, nuestra etnia. Entonces, eh, lamentablemente, eso es lo positivo y lo negativo. ¿Cómo adentramos dentro de este mundo de Puente Alto? Eh, también tenemos nuestra eh, cultura mapuche acá, que tiene un porcentaje alto. Yo no sé si habrá un catastro rendiente de la población mapuche que hay, como, de, ya, ya, porque no solamente es a veces la mapuche, sino también picunches, claro. Mm -hmm. Peñalolienes, pero picunches. Claro, yo creo que es fabuloso este debate. Quiero que se inviten a mapuche para que estemos también una mirada un poco más muy en Muy eh. muy bien, bien. Que, con usted y con radio, con... A, a propósito, ya. que tomo la palabra a Pedro, ¿usted tenía que pedir la palabra? Ya, Pedro, como estamos en Puente Alto, a que echarle una mirada alguna Santiago. Santiago, como decía aquí tiene de el 40 y 50% de la población o sea, 6 a 7 millones habitantes o sea, los casos de ronda 6 a 7 habitantes o sea, tiene una población casi un país, Santiago y, y como se ha dicho aquí su desarrollo ha sido caótico o sea, una parte caótico y otra parte no está organizada entonces los problemas del conjunto de la región metropolitana son más o menos parecidos está el problema del transporte, está problema de la salud está problema de la educación la falta de interconexión entre las comunas que como decía aquí el amigo eh, en Chile hay una cantidad de problemas que trae difíciles eh, las situaciones son difíciles pero yo quiero decir que eh, nosotros deberíamos analizar en lo siguiente que hay varias de estas cosas que hay aquí que se requeriría una una financiación y una participación del Estado mucho más mucho más completa, mucho más abierta, mucho con mucho más interés, con mucho más recursos. No dejar solamente al sector privado y sobre todo incorporar a la población. O sea, que el de una, de una ciudad no es un problema y eh, solamente de, de las organizaciones gubernamentales que también de, de, de los que vivimos aquí y es también de las que, que nosotros, que, que la empresa que puede posibilitar la solución de problemas entonces yo quiero referirme a esto en el sentido de que eh, no voy a hablar mucho de que los problemas que porque los problemas los conocemos los mismos todos ahora soluciones hay, hay mucha gente inteligente que han puesto cosas Aquí, por ejemplo, nuestro amigo bueno, eh, ha estado participando, ha estado proponiendo cosas. Entonces existe la necesidad, existe la inteligencia y yo diría que existen los recursos. Por ejemplo, cuando, cuando hubo el terremoto del 2010 10, entonces eh, se hablaba de que había que ver plata afuera porque estábamos a problemas. Pero ocurre, ocurre que de repente se dieron cuenta que había plata y con la plata que había se, se puede hacer, no todo, pero un grueso de la parte de la reconstrucción se hizo por los fondos que había. Y ocurre que en este momento esos fondos persisten ahora. Hay fondos en el Banco Central, hay fondos en los hay fondos, hay fondos, hay fondos, en las cuentas de, de los fondos soberanos, lo que se llaman. Entonces, la verdad es que, claro, no vamos a esperar un terremoto para es que se entienda el recurso. Pero de hecho mucha gente tiene situaciones de emergencia como el terremoto. Cuando hay que tomar una, una, una, una, una, una, una, una, una santiago cuando eres hospital cuando eres una escuela en fin hay problemas son bastante graves y los recursos están entonces yo creo que eh, en este aspecto la participación de la sociedad de ir a seguir de a decir de ir a decir de ir a exigir esta solución entonces aquí en este, en este en, en a esto, santiago yo creo que es yo creo que es un un, un gran cuerpo santiago inmenso pero que la cabeza de Santiago el cerebro de Santiago como que como nos conecta bien no está bien eh, eh, en, su, en su en su punto y que no hay cabeza no, no hay cabeza, cabeza. Yo, no, yo no quería decir eso sí. de un, de un, de un, de un tema que vamos a poder seguir ya por bueno favor, la verdad muchas bueno, gracias por la invitación Melón del Río 2 ser intento de salvarse en Chile llevo varios muchos años en la comuna de trabajando en ciertos Nunca lo he en el ámbito público porque nunca he retenecido a ninguna tendencia. Y eso claramente me deja el mágico. Pero yo diría que he sido testigo presencial, lo hemos comentado también, lo hemos comentado también, lo que decía de radio allá, en alguna radio comunitaria acá, que, que tomamos alguna vez un la ciudad. Porque esta comuna de Guarquial que ha tenido cambios relevantes desde los años 80 hacia acá. Hemos sido testigos de cuando regía el gran tribunal del 81 y el nuevo gran tribunal del 2003. Y hemos detectado también cuáles son los problemas yo creo que nunca las origen de los problemas y nunca que los de los porque creo que por ahí viene parte la solución. No que olvidar que el año 79 el gobierno la época declaró el consuelo urbano como no es caso Y de ahí se vino para adelante todo el problema porque fue el reguló la transacción de esto tan mayoso como recesor urbano y no solo eso, hay para adelante los servicios públicos y todo lo demás y por otro lado tenemos que decir señores si antes la centralización de la ciudad en este país concentrándose en gran parte de los bienes capital Trabajo, la regulación en el año que va a pasar. Entonces, en puente, puente Alto no ha pasado otra cosa más que contagiarse de estas enfermedades eh, que ha adquirido este gran Santiago. Y todos saben cuáles son las enfermedades de, de, una, de una metrópoli, principalmente la contaminación, y la contaminación de todo tipo, ¿no es cierto? La, la contaminación medicinal, la, la congestión, sobre, sobre el sobrepornamiento, etcétera y más encima acentuó el problema una decisión que se tomó en el año 85 que fue eh, permitir que el suelo agrícola se parcelara en 0.5 hectáreas lo que trajo un poblamiento de las áreas agrícolas de Gran Santiago que eran riquísimas eh, solamente para, para la suela agraria se supone que no hay agrícola y, es, y es, un, es una cosa para la risa se permiten ahí construir dos pimientas, ¿no el patrón y otra para el inquilino. eso es lo que en rigor dice la ley y que finalmente todo está abordado donde los inversionistas han hecho esos bostos en una zona de desarrollo urbano condicional entonces yo creo que eh, el problema aquí en, en Puente Alto fundamentalmente que es lo que nos formó tiene que ver con buscar soluciones buscar algún camino Le encuentro muchísimas razones al que estaba hablando recién, y eso le voy a hacer. Yo he visto con mucha mucho interés y mucha atención una par de iniciativas que se han desarrollado en la época en que yo estudiaba, participé con una menos en forma presencial, en una corporación de desarrollo en Santiago. Corporación de Desarrollo para Santiago. Cordesano. Cordesano de la Municipalidad de Santa Fe. Exactamente, pero que es una corporación de carácter privado, con sí, independencia, etc. Sí, sí, sí, sí. Y en esa época, guardando el sentido de las promociones Santiago tenía más o menos, en el centro de Santiago o la Comuna de Santiago, algunos mismos problemas que guardaban. Un deterioro de los sectores céntricos, que tienen los mejores servicios, una huida de la gente hacia otros sectores, un abandono, de una falta de revitalización increíble lo que vemos que pasa acá, porque hace desde que yo llegué, que la calle de Arrasaba, José pues, Llicó, Clavero, El Saguirre y todo centro histórico y no tan histórico se ha ido deteriorando y no había inversión este libertinaje del el mercado recule todo, ha hecho que aparezcan los especuladores y aquí todo el mundo se queja y uno escucha como el puente de las propiedades pueden costar tanto una cosa de desorbitante donde nadie puede hacer nada. Yo pienso que una corporación de desarrollo, y que después se copió en Mechurada, Mechurada implementó una corporación de desarrollo, que es una corporación eh, donde participan los privados y todas las, las fuerzas vivas de la comunidad, fuerza fuerzas económicas, el Estado a través de la municipalidad, una corporación que tiene mucha más agilidad para gestionar, para promover, para ejecutar proyectos, creo que vendría muy bien no perder la vista por tanto estudiarlas, porque nadie se explica cómo de esta comuna, donde llegó el metro, donde tormenta conectividad por el de la metropolitana, todos los sectores al gran y cercanos estén delegados, pasivos, muertos, y hay una huida de la gente hacia otros sectores que son pi, que no sé yo, donde no hay la infraestructura, el problema de pi, que problema inmense también, donde no hay infraestructuras y sin embargo se está coblando, entonces que se trata, creo yo? de generar una identidad, y cuando se hizo el plan regulador acá, de, de, de Muertealto, el señor Santanaría que lo hizo, el urbanista, Ignacio. Ignacio, y creo que tuvo ningún problema a tratar de regular algo que no sabía que a regular, porque aquí nunca o, se ha encontrado una identidad. No sé qué pasó con el, con el patrimonio, tiene una clara identidad esta ciudad y esta comuna de conexión con la de Miguel, etcétera, Triomá, esta ciudad a la espalda te más por algo negativo, pero bueno, hay muchas cosas que se puede tomar para, hacer, para revitalizar esta ciudad. Y yo creo que ese es un planteamiento no hay que poner vista. Luis, le voy a dejar la inquietud también a Patricio, mm. para que justamente tengo de responder esto en términos de cómo reacciona el plan regulador ¿Qué elementos ah, existen? Porque, eh, eh, obviamente tenemos intenciones, pero ¿qué elementos tenemos técnicos, qué elementos tenemos legales para reaccionar a, este, a, a estos problemas? Si tenemos la oportunidad de proponer desde la desde la propia institucionalidad ese cambio, si por ejemplo Puente Alto desde su Plan Regulador Comunal puede reaccionar eh, activamente frente al Plan Regulador Metropolitano. ¿Puedes plantear la pregunta? Le doy la palabra a Luis, que la estaba pidiendo esa parte. Mira, eh, aquí el problema, el problema es bien simple y todo lo que han dicho es, es cierto pero el grave problema aquí es que desde que estamos volviendo después de la dictadura a la pseudo-democracia eh, las cabezas eh, los gobernantes que han dictado no han tomado las riendas bien cierto si nos han dejado manejar solamente por los partidos políticos, por los poderes de las grandes empresas se ha dicho muy bien de que Eh, esto de usar los reguladores aquí no va a funcionar, porque porque manda el mercado. No manda, no manda lo que nosotros como ciudadanos deberíamos empoderarnos y deberíamos exigir, por ejemplo, pongo una sola cosa, que se dice que en Pantalto eh no tenemos áreas verdes. Aguantamos, aceptamos nosotros que en Pantalto que la plaza que era hermosa con altas áreas verde, nos pusieran cemento. Ese tipo de cosas nosotros organizados, como deberíamos estar, eh, no debería suceder. Nada de este tipo de cosas debería suceder. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan segregados nosotros el... y es súper malo, pero esto es lo que ha logrado eh, la sede de con, con su forma de, de gobernar, que nos separemos, que nos segreguemos, tú mismo en, en tu casa, en tu villa, tú no conoces a toda tu gente, no conoces al vecino de al lado, no conoces al vecino de al lado, de al frente y eso es súper importante saberlo, porque eso, eso nos permite conocernos eh, nos permite, por ejemplo, ha pasado muchas cosas, muchas veces un vecino tuyo está al frente y está que están echando un camión con cosas pero el ah, vecino no está yendo, ¿no? están robando porque tú no tienes, no tienes conexión, no tienes conexión con los vecinos ¿quién vive? y no sales entonces todo ese tipo de cosas sucede porque porque estamos agregados la idea es que digamos, lo que ha tratado de hacer lo que han tratado de hacer estos gobiernos tanto de izquierda y de derecha, que han tenido el pueblo, el, el, el, el duobolio, Eh, han logrado eso, que nos dividamos y no debería ser, somos todos uno vivimos todos en el mismo país, vivimos todo y respiramos el mismo aire no deberíamos estar segregados, deberíamos estar unidos diferencias, tenemos uno de la Chile del cobro de estar lo mismo pero la idea es que en un país tranquilo una comuna donde podamos estar tranquilos donde no seamos una comuna dormitoria porque podemos generar recursos y podemos exigir que generemos recursos aquí en Cuentarte para generar empleo para los cuentartinos, para los de San Juárez para los de Virgen Yo pediría que nos uniéramos en una coordinadora que pudiera regularizar una organización o institución para para ver la conectividad que podemos ayudar, podemos trabajar en conjunto, con Pikesazu México, porque no si somos una, somos la provincia cordillera donde teníamos un y ser y potenciarnos en esto todo para que los de afuera nosotros no nos quieran venir acá y no al revés. Así que dejo planteado eso y que Muchas y, gracias. Iván, sí, miren. Yo encuentro que antes de pensar en los planes reguladores, pensar en todo el tema, yo encuentro que hay un problema de raíz que debería atacar Chile. Que primero el tema de raíz, que lo estuve hablando en comerciales, es que tenemos que ya descentralizar Chile, o sea, si seguimos haciendo que la gente del campo se venga acá a trabajar porque hay más oportunidades, señores, está muy equivocado que aquí en Santiago hay más oportunidades. Eh, acá en Chile, por decirles, tenemos crianza de corderos, tenemos una raza una de, de perro que es el corde, el perro magallánico, y todas esas cosas que podemos sacar de provecho, podemos eh, en ganadería tenemos una de las ganaderías más seguras en el mundo, ¿por qué? porque estamos libres de la mayoría de las enfermedades que existen en, en el mundo, en la Argentina, a pesar que son grandes exportadores, por decirlo, todavía están lidiando con el problema de las quebras todos están un montón de cosas, y ¿qué pasa si nosotros decimos ya aquí Puente Alto tenemos zonas agrícolas, tenemos zonas, a lo mejor algunas zonas ganaderas también otras comunas, otras ciudades que están fuera del sector de Santiago también, que podrían decir, podríamos decirle a nuestros representantes, a los que elegimos muchas veces para gobernar, vengan y metan más recursos así la gente de las otras comunas, de los otros lugares no se viene tanto al centro y así nos saturamos comunas como lo que es Puente Alto a veces sin... De decirles que no vengan para acá, sino es que no nos saturemos porque en una área determinada si empezamos a meter mucha gente, después de esa gente, de esa caja que estamos viviendo por decirles, esa caja va a explotar y se va a desparramar la gente y no va a poder tener un buen vivir. Gracias, Evan. Eh, me, me leyó la mente, Elizabeth, porque justamente eh, de estos diálogos hay que rescatar experiencias positivas y antes de que pueda intervenir los llamo también a recordar de también que están mirando la ciudad desde desde arriba recordar alguna experiencia que no necesariamente lleva por ley ni en institucionalizada han generado cooperación comunas ¿verdad? las vamos a destacar aquí también por favor si sí, yo encuentro súper importante hoy día se habla mucho de participación ciudadana y la palabra empoderarse pero es sum importante trabajar con esa palabra activamente de la forma que uno puede trabajar activamente es organizándose como sociedad civil para la redundancia organizada les dejó para palabras del colega formar una coordinadora aquí en la comuna de Maipo hay una riqueza inmensa y no nada es tristeza todos hemos percatado pero no hemos tenido esa instancia de participación ¿Sí, que quizás Jolín se lo está viendo para poder realizarla Tenemos, eh, somos ricos en una cultura que hablando de la hernia, eh, no hay catasto, pero igual que nos puede enseñar mucho de la tierra, de, de la Pachamama, de, de todo lo que, que es nuestro, rescatar eso, rescatar lo que es nuestra geografía. Eh, todo, por ejemplo, lo que es eh es hermosa de Pirc, San José de Marcos son, son hermosas geográficamente. Entonces hay que rescatar eso y cada que formar, como digo yo, organizando y todos estos puntos a favor. Y viendo estas puntos a favor podemos hacer algo grande de, de buen instante porque quizás en este momento estén dándose las instancias que necesitamos como comuna que necesitamos como ciudadanos y que necesitamos como personas de buen Hugo, Sí, con, con respecto a lo que decía Iván, bueno, efectivamente en la provincia cordillera existen proyectos de ver que hay una familia que cría ciervos, ya hay otra familia que cría jabalíes y en, en Vizcacha hay una familia que criaba avestruces, lamentablemente el tema de la avestruza parece que no resultó le entraron a robar un par de veces así que tuvieron que terminar, pero pero sí efectivamente hay, hay, hay gente que y eh, siente y tiene la necesidad de aportar al desarrollo de la de, no solamente de la comuna, sino que del resto de la gente, de hecho de, de la gente eh, va lo que ha del momento tenido, tener los siervos o la misma o la misma estructura, entonces eh, efectivamente falta eh, nos falta conectarnos como ciudadanos para poder llevar a cabo un, un y generar digamos, y puede ser una coordinadora o lo que sea. Eh, una instancia que nos permita unirnos como, como, como ciudadanos y, y representar esto y que efectivamente se eh, lo, lograr hacer que se escuche si finalmente qué es lo que qué es lo que nosotros queremos ¿Qué, qué es lo que deseamos nosotros lo, lo que estamos haciendo es generar una herencia para los nuestro para nuestros nietos. Entonces, ¿qué es lo que le estamos heredando a nosotros? Si nosotros nos quedamos callados, si nosotros nos quedamos sin movernos de el de, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, sin sin digamos hacer nada más, eh nuestro hijo primero va a aprender solo eso. Y luego no les vamos a estar aportando nada, en lo que nosotros les queremos dejar. Entonces, tenemos que pensar este nuevo país que se está que se está formando, porque es un nuevo país el Chile el Chile el Chile como lo conocíamos, eh, terminó el eh en el, en el terremoto prácticamente y ahora se está generando un nuevo país entonces nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para ver qué país le queremos dejar a nuestros hijos, y eso implica educación, cultura, transporte el, el tema del, del orden ciudadano también, importante y no olvidarse que el Estado somos todos nosotros nosotros no podemos decirle al Estado oiga, o haga esto, porque el Estado somos nosotros mismos, nosotros somos el Estado Por lo tanto, por, por lo tanto necesario es necesario estar representado y, y que y que esa fuerza que, que hoy día, que días de siete y gente joven y no tan joven, que, que sienten eso porque yo entiendo que todos queremos dejarle algo a nuestro hijo y que que se sienta ah. orgulloso de eso. Eh, muy muy importante la coincidencia aquí respecto, que interesante, cada vez es que uno tiene una mesa parece una mesa eh, a veces de lamentaciones, pero esto es una mesa donde yo veo que está generándose propuestas, además de un hipnótica que parte la subjetividad que es muy válido ¿verdad? eh Luis eh, Elizabeth Hugo están planteando una misma necesidad eh, la participación, organizar esa participación. Yo quisiera Patricio preguntante porque tú estás eh tú tienes una organización que se llama Defendamos la Ciudad. Es. Y esta organización además de tener que generar toda la dinámica propia que significa eh ya eh se la gente con, con estos temas, tiene que tiene que tener eh, armonizado ciertos canales, ¿verdad? institucionales por mm. donde te podrías forzarse, por ejemplo, tú has escrito un artículo hace poco el que nombraban el CIPE Eh, el año 2013 me parece que fue ¿verdad? Eh, a propósito de la modificación del plan regulador metropolitano y la extensión de las 10.000 hectáreas tú eh, has además de, de, de la legítima demanda ciudadana cierto porque eso se conozca porque se conozca cuáles son los propósitos tú has estudiado técnicamente el tema sí. ¿Cuál es la experiencia que tú rescata de eso para como justamente verterla sí, en esa sí. necesidad de demanda ciudadana? Bueno, yo antes de entrar en esa materia que tú me señalas, yo me quiero referir a dos asuntos que ustedes han planteado. Este que es de Bitcoin. ¿sí? El mejor negocio que hay en Chile para ser rico en un muy corto plazo, está claro que es tener conexiones con los que toman decisiones políticas. Eso es lo mejor. El que tiene un compadre en la moneda, está asegurado. La amigocracia, eso eso está claro. Y, y al respecto, le quiero comentar que en el gobierno de Eduardo Frei Wittagel, fue una comisión comercial a Malasia, se debe recordar. Sí, muy claro. Todos felices, yo creo que estaban hasta curado ahí, una gran fiesta, brindándolos un evento en la media medialuna de Pizca bueno, esto, esto fue por ahí por el año 97-98 cuando ya estaba vigente el famoso plan regulador de Santiago del sí. año 94 en aquella época el seremi el secretario regional ministerial de vivienda y urbanismo era Sergio González Tapia que todavía me acuerdo Sergio González uh -huh. él no fue a, a esta invitación pero fueron grandes empresarios y los malayos decían bueno hay que invertir en chile hay que llevar dólares a chile o lo, lo que sea Además, hay que hacer negocio hay que hacer buenos negocios y aparece un, eh, un dirigente empresarial en aquella época no sé si estará vivo todavía y era dueño y sigue siendo dueño de un punto que se llama el principal parte o parte ¿cómo se llama el señor? Eh, el, hermano de un tipo que fue director del Mercurio sí, sí, ya no voy a se me olvidó el no. bueno, se me olvidó el nombre entonces dentro de la algarabía y, y subándose las manos que vamos a hacer negocios hagamos esto, hagamos el otro Fontaine dijo yo tengo un campito ahí de 600 hectáreas hagamos proyecto inmobiliarios y todos felices iba a llegar a una inversión tremenda de muchos millones de dólares po. muchos millones de dólares créanme que yo no sé cómo supe todo eso pero uno que más o menos conoce las normas fui a hablar con González Tapia y le dije mi amigo este negocio no se puede hacer y no se puede hacer por una razón muy simple porque el Plan Regulado Mechopolitanico de Santiago vigente hasta hoy día establecía zonas no es cierto, urbanas, zonas de extensión urbana límite urbano y para allá zonas agrícolas y este fundito principal estaba localizado en una zona agrícola por lo tanto el negocio era inviable y además en aquella época también estaba vigente el plan de prevención y de contaminación atmosférica que entró en vigencia en Santiago en mayo de 1997 establecida en una de sus medidas que bajo ninguna circunstancia se podía modificar los usos de suelo de los sectores de interés y agropecuario que son los terrenos agrícolas o sea yo le tiré toda esta batería ¿no? los tipos estaban felices oiga, hubo inversiones sí. trajeron plata le pagaron a arquitectos ahí para que hicieran algunos estudios me imagino me imagino Cuento corto. Yo hice la denuncia que correspondía a la respectiva y fracasó un negocio. Y fracasó un negocio porque era ilegal. Y resulta que los malayos, o los malajios, la palabra es malajio. ¿eh? No, no, es que los malayos... Es... no. Es que la otra vez leí por ahí y es malajio. ¿eh? Eh, enojado porque perdieron plata yo creo que perdieron sí. no sé cuántos 10, 15 millones de dólares hicieron una demanda justamente hicieron una demanda ante el Cial y le sacaron perdón señora y le sacaron la cresta al Estado chileno sí. y el Estado chileno tuvo que pagar una tremenda indemnización a estos inversionistas porque en el fondo lo engañaron ¿por qué le cuento todo esto? porque eso nos demuestra el despelote la palabra que emplea Ramiro Mendoza... ...el Conchalor... Sí. ...referido a cómo funciona nuestro Estado... ...el Estado chileno es una entelequia... ...no funciona... ...no hay instituciones... ...por un lado... ...y por otro lado respecto a lo que usted señala... ...le voy a comentar que está... ...este decreto ley 3516... ...que establece la subdivisión predial... ...en predios rústicos de 0,5 hectáreas para arriba... ¿m? curiosamente, y esto lo tuve que analizar en estos días porque yo en este caso lo llevé al Consejo de Defensa del Estado para anular la expansión urbana famosa de hasta las 10.000 hectáreas trucha, pero por todos lados lo dije a Orrego también en la reunión, que totalmente ilegal así que yo que ya este... el 30% más o menos de estas mil hectáreas están definidas como predios rústicos, parsecas de agrado le llaman los corredores de peruvia ¿Eh? y, y tal como usted dice perentoriamente está prohibido cambiar el uso de suelos agrícolas habitacionales el decreto ley lo no dice por el Solo acto hacerlo automáticamente, las autoridades competentes tienen que llevar todo esto a la justicia para que declare la nulidad del acto administrativo. ¿Y cuáles son las autoridades competentes? Son, primero que todo, el CLM de Vivienda y Urbanismo, en segundo lugar, el director del SAC, Servicio Agrícola de Ganaderos, en cada una de las regiones, y por último, la Municipalidad. Entonces, como este tema lo estoy llevando al Consejo de Defensa del Estado, Hago alusión a lo mismo, porque usted se refirió a ella, pero señalando otra cosa que en realidad para morirse de la risa. Este decreto ley de Pinochet, que se hizo, digamos, pensando exclusivamente en general de mayores ganancias a los titulares de grandes extensiones de terrenos rurales, no se hizo, claro, se decía que era para los para los cuantos le llamaban para los peones esa es la palabra que usaban ¿eh? los inquilino para que tuvieran su huertitos pura mentira esto era subvivirlo para hacer estos condominios y todas estas cosas pero lo más gracioso de todo es que esto se puede ejecutar o sea las la subdivisiones ¿eh? exclusivamente en las regiones metropolitanas de Santiago Valparaíso y Concepción. Solamente ahí. O sea, en tres regiones. Y aunque ustedes no lo crean, todo el país, todo el país está subdividido, o sea, el terreno agrícola, está subdividido en este predio de 0,5 hectáreas. O sea, el desorden más brutal y nadie fiscaliza. Ahora, ¿por qué nadie fiscaliza? Porque los negocios son muy buenos. ¿Cómo? ¿A qué van a fiscalizar? genera tanta riqueza todo vamos ahora yo, yo déjame terminar porque yo quiero traer a colación ocho temas que donde también hay muchos conflictos si bien es cierto los planes reguladores intercomunales o metropolitanos que pues se llama santiago abarcan todas las comunas todas las comunas deben tener su plan regulador comunal ustedes lo tienen aquí. Y las Planes Reguladores Comunales tienen que marcarse las normas generales que tiene el PRMS, que lo engloba, y los y los más chiquititos tienen que ver los temas de uso de uso del suelo los diferentes destino las normas de edificación y la realidad, ¿no cierto? Se acaba de cometer un error garrafal el año 2004, que usted lo debe conocer mejor que nadie, el tema de establecer una caducidad para los declaratorios de integridad pública, para los ensanches y las calles. Pero lo que se buscaba era más que todo permitir que durante un cierto periodo los dueños de parques intercomunales o parques comunales que son áreas verdes que tienen restricción para actividades habitacionales o malls y todas estas como se estableció la traducidad se cambiaron los usos de suelo se le llegaron las normas de los predios adyacentes y en Santiago en este periodo porque se acaba de revertir ¿eh? hace un atrás digamos Congreso Nacional publicó la modificación del artículo 59 volviendo como era atrás pero lo que les quiero señalar que solamente por este recreo por este espacio que se le otorgó a toda esta gente que tenía áreas verdes que la transformaron en áreas productivas han perdido en Santiago 2500 hectáreas de ahí. Y así de así. Entonces, el tema pasa porque los planes reguladores comunales deben tener autonomía. Pero como aquí como aquí el mercado es más fuerte y es un papa por ahí, el mercado, no, el amor es más fuerte de eso aquí el mercado más fuerte los seremis de vivienda o los jefes de la DDU que es la Dirección de Desarrollo Urbano, Urbano del Ministerio de Vivienda ellos son los que tienen la función de, de, de interpretar las normas en muchas ocasiones pasan por las normas locales de los planes reguladores con el argumento de que la ordenanza general tiene mayor jerarquía que instrumento de planificación territorial, que es el plan regulador. Entonces, hay un desorden, pero tremendo, y créanme que yo no creo, yo no veo visos de que esto se vaya a solucionar. Yo quiero señalar que mañana 8, ¿sí? muchas paréntesis, nosotros tenemos una página web, quiero decir cómo se llama, porque se quieren retener en todas estas cosas, yo creo que la página web es la única en Chile de nuestra que dice todas las cosas como son porque todo esto de acto de corrupción la prensa dominante todo lo silencia esto no existe la prensa ¿para qué? mañana se celebra el día mundial del urbanismo mañana 8 de, de noviembre y hoy día y aprovecho de invitarlo usted que arquitecto hoy día se crea la Asociación Chilena de Urbanistas se creó hoy día es sí, muy buena noticia conformada por muchos colegas suyos debe conocer a varios ¿no es cierto? y esta Asociación Chilena de Urbanistas está ligada a una Asociación de Urbanistas Catalanas de Barcelona trabajan en Junta van a empezar a trabajar en Junta entonces esas son buenas noticias y yo espero que esta Asociación de Urbanistas Chilenos a, a muchos de ellos yo conozco, ejerzan una labor, digamos, de convencimiento para que nuestra autoridad en algún momento se pongan en serio. Difícil, pero yo creo que bueno plantearlo. Muchas gracias, Patricio. Vamos a, antes la, la palabra me hizo vamos a ir a una pausa, una breve pausa, porque en el último segmento volvemos de inmediato. Sí, sí. Eh, bueno, este diálogo, eh, la última parte nos vamos a enfocar un poco a mirar a resumir un poco las propuestas que han aparecido acá y a generar algunas nueva propuesta y si es necesario, como toda buena conversación generar nuevas preguntas que nos permitan seguir debatiendo Seguimos en Radio Puente Alto 107.7 en la cima del Real que atrás comienza a señalar online en Santiago de Debate Sigan acompañándonos y estamos acá en la Buenación Codillera Me gusta abrir los ojos y estar vivo Tener que vermelas con la resaca y Entonces navegar se hace preciso En barcos que se en la nada Vivir atormentado de sentido Creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos en tiempos donde siempre estamos solos. Habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún Me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman el tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es no debido Tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino Y es rara a veces suele ser humano No es bueno nunca hacerse de enemigos Que no estén a la altura del conflicto Que piensan que hacen una guerra Se hacen encima como chicos que rondan por siniestros mil misterios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les envidia. Yo era un pibe triste y encantado. Repito. Los libros, las canciones y los pianos El cine, las traiciones, los enigmas Mi padre, la cerveza, las pastillas Los misterios, el whisky, malo, los óleos El amor, los escenarios El hambre, el frío, el crimen, el dinero Y mis diez días me hicieron este hombre enredado Si alguna vez me cruzas por la calle Escálame tu beso y no te aflijas Si ves que estoy pensando en otra cosa No es nada malo, es que pasó una brisa La brisa, la brisa de la, la muerte enamorada, enamorada Que ronda como un ángel asesino Mas no te asustes, siempre se me pasa Es solo la intuición de mi destino Me gusta estar aquí Presentando al Club de Debate de Puente Alto. Una gentil presentación del Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Corporación de Desarrollo del Raco y Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo. ¿No se ve la página? ¿Entonces están desesperados? ¿Se cambiaron leyes? No si no existe. ¿No se ve Y, y ojalá el día de mañana la gente se va a ir ahora está, está tirando... ¿Y, y, y qué hacemos, qué hacemos para poder, para poder, en el fondo para poder eh, conectarlo y, y en el fondo ya por último? Si, no, si tú no lo puedes impedir, eh, por último que, que la comunidad sepa si de aquí no importa el tema... No, es no, no si el tema es lo siguiente, y esto hay que ser muy franco. Cuando hablamos de comunidad, cuando hablamos de la gente, de la ciudadanía, Así. ¿Me No, si sí. no existe. Sí. El ciudadano el ciudadano chileno chileno. Perdoneme que sea tan brutal. Lo único del año en general, ¿no? lo único que le interesa es ver la tele. Mucho fútbol, mucho deporte que está bien, pero no se hace mucho deporte, le gusta ver por la televisión. Y mucha farándula. Entonces los gobernantes captaron todo esto y nos tienen ahí Eso a sí, cada rato con la televisión todos te los sacos de ruedas mirando a pan, tele, a pan y por eso cuando usted me dice no, organicémonos no, olvídese no, yo le quiero sugerir algo a usted, usted me encantaría que ustedes siguieran con este grupo de acá de la zona que me encuentro muy puntudo y me parece muy bien eso en estas reuniones, en las futuras reuniones, yo les voy a aconsejar que esté presente aquí el asesor urbanista de la municipalidad de Comtear. Oigan, es fundamental, porque este gallo, ¿es hombre o mujer? ¿Es hombre, hombre o no pero... Bueno, este gallo es el que tiene toda la herramienta para hacer las cosas. ¿Me entienden? O sea, para, para, para decidir No, no, para proponer, para proponer. No, para proponer no, para proponer. Haciendo la gestión de escritorio. ¿cómo? ¿Cómo? Haciendo haciendo esa pega Por eso que le estoy diciendo que usted, o sea, hay que, individuo, hay que acercarlo a la ciudadanía como ustedes que entienden y que tienen inquietudes y que manejan información, ¿eh? y, y ojalá el día de mañana la gente se concientice Y, y tenga mejor manejo de información técnica, porque lo que pasa es que todos estos temas, y esto usted lo sabe mejor que nada desde las legislaciones sectoriales, se ocupan muchos términos muy crípticos, yo creo que se hace a propósito así, para que la gente no canche, entonces eso es que le pagan goles eso es. Es eso? Esa es la idea. Esa es la idea. O sea, de hecho que pasan por el presidente de los parlamentarios <risa> claro. y, eh, los parlamentarios los parlamentarios, no llegan, los parlamentarios aprueban ley no saben lo que no aprueban tienen, no tienen, ¿no? No tienen ¿no? ni idea, si son pajaritos no, sí, las leyes son mal hechas pero a cada rato son mal hechas a siempre, siempre, de siempre, de siempre, y, de, y siempre de, después de, las tienen que estar de, cambiando en hasta los, con fuerte ortografía pura, estamos en los sí, tiempos con, con, con mi parte para, parte, para claro. que le demos más tiempo a la gente de la gobernación que se ha quedado amablemente a esperarnos eh, vamos a... tu me avisas cuando salga Estamos, una vez más, hemos vuelto después de esta pausa musical en Radio Puente Alto, el 107.7 en la cima del dial y a través de nuestra señal online en Santiago Debates pueden encontrar el link para seguir este encuentro y difundirlo a sus redes. Eh, hemos estado conversando de algunas, hemos llegado algunas, he esbozado, hemos delineado, he buscado algunas, algunas conclusiones respecto a... A, a, a los problemas que trae este crecimiento Santiago y donde radicarían algunas sus causas una, una cosa que se ha señalado acá es la falta de coordinación de los planes reguladores, los municipios ¿verdad? frente, podríamos decir que hay una falta de regulación frente a una muy coordinada acción de empresas inmobiliarias que están, que si sí, se mueven muy bien por todo el país y que han aprovechado la, eh, los vacíos de la legislación e incluso la han contravenido en muchos casos siendo muy clara la legislación una falta de conocimiento también, en eh, información técnica por parte de la ciudadanía, lo mismo de la ciudadanía a que tenemos que organizarnos, pero pareciera ser que... Y la experiencia, don Patricio, acá, que ya tiene una organización, él eh, no, no puede decir mucho de eso, ¿verdad? Eh, un, una organización que se organiza pero no tiene información técnica, no tiene cómo pelear estas batallas, sí, que, que, que tienen muchos términos críticos, no tiene ningún sentido. Eh, hemos hablado de una alternativas, esas alternativas pareciera ser que deberían partir por pensar efectivamente en mover esta ciudadanía desde este concepto vago que entendemos ciudadanía. los partidos decían en algún minuto, no existe esa ciudadanía. Eh, Luis, decía, Luis cree que existe esa ciudadanía y nosotros creemos que existe, pero parece que si sí ser que requiere alto trabajo, harta construcción. Yo les quisiera proponer en estos minutos finales, de manera muy breve, de verdad, chiquillos, nos quedan 5 a 7 minutos como máximo, que podamos, en sus intervenciones... Tenía la palabra Moisés eh, en su intervención, que puedan ser muy breve y podamos contribuir a dejar instalada alguna propuesta si, una propuesta y o alguna pregunta para que nuestros auditores y los que vamos de acá esta mesa nos vayamos con alguna tarea concreta. ¿Me parece? Sí, ¿Sí, a la palabra? Palabra. Bueno, eh, para mí, no es cierto, el, el problema principal, como lo explicaba al principio, es la centralización. Pero me doy cuenta, durante la exposición, que tenemos un problema mayor que eso que es un mal generalizado atropello de leyes no es cierto abuso en general que eso es el punto y, y para ir dejándolo más claro no siento para mí el problema no es, es conciencia humana más que ciudadana nosotros somos ciudadanos pero falta la conciencia porque las casas no aptas para vivir no, no nacieron de los ciudadanos nacieron de lo que están pensando el asunto entonces el crecimiento sin control el crecimiento sin control no eh, de emigrantes que los problemas que tenemos en la actualidad eh, las políticas de equidad no existen Y cuando nuestros representados o los que trabajan por nosotros o dicen que nos cuidan como ciudadanos no hacen esos trabajos, ¿no es cierto? ¿En que terminamos que eh, las provincias terminan descuidadas y todo asignado acá en Santiago? Pero es porque faltan políticas de equidad y como es lo que me pidió el resumen es más o menos rápido, ¿no es cierto? Eh, eso, pero principalmente falta conciencia y estoy hablando no conciencia ciudadana sino que de la gente que hace la ley y de la gente que atropella las leyes que tiene cero conciencia, nunca ocupa de ponerse en el lugar del otro. Porque yo creo que le interesa, como decía acá el señor, llenar su bolsillo Y es todo lo que le importa. No y además aquí está consagrada la impunidad, impunidad total. Parte de lo mismo. A todo, todo deber. Muchas claro. sí. gracias. Sí. Elizabeth, eh, después Hugo, Fernando, ¿Ya? por favor. Dentro del contexto que estamos hoy día, que nos abocan hoy día, que es el crecimiento de Santiago, cómo afecta Puente Alto, en realidad son varios temas, son muy generalizados, pero eh, la conclusión de la que yo sé que según mi miraba, es que es importante como ciudadano como persona como usuario de, de petro, de los transportes, de la locomoción que tenemos aquí en Puente Alto, empoderarnos en ese tema, en nuestro tema cultural, en todos los problemas que nos afectan directamente y porque también hemos dado una vuelta en el tema que falta equidad de género que en un día, hoy día todos los temas se ven desde el punto de vista de género que es súper importante entonces, tenemos que no solamente quedarnos hoy en día acá con esta reunión sino que tomar los datos, yo no sé si hay que hacer una lista por el nombre, el, el correo, para que sí para muy, que podamos bueno, muy, seguir la propuesta de que nos coordinemos lo que hablamos recién, crear una coordinadora una corporación, pongámosle cualquier nombre, pero hacerlo con personalidad jurídica, para que tenga peso y de esa manera como sociedad eh, civil organizada, podremos lograr todos los objetivos que queremos como ciudadanos y usuarios de esta comunidad que es Poyal muchas gracias Isabel eh, bueno, eh, como Como conclusión, mm -hmm. ha sido bastante interesante, bueno, le aporto a Patricio que es eh, una persona que ya muchos años ya en esto del urbanismo y en tratar de ordenar el, el naipe urbanístico en este país. Eh, se agradece los conceptos que, que vertió, en realidad los conceptos de todo, porque creo que llegamos a una conclusión que básicamente... Es que, y, y, que y hacemos la invitación además a, a todos nuestros vecinos a a nuestro a la gente que conocemos a nuestra familia eh, lean la ley 20.500 la ley de participación ciudadana por favor infórmense háganle un favor a ustedes y háganle un favor a su familia eh, el, el, los ciudadanos podemos participar eh, como decía Elizabeth nos tenemos que empoderar de lo que el, el, el Estado nos entrega y no se olviden que el Estado somos todos nosotros Por lo tanto, la invitación queda hecha para, para plantear nuevas nuevas temáticas eh, mediante correo o no sé, mediante eh, el visita a la gobernación, a la, a la misma municipalidad, para que le planteen sus inquietudes y que, y que se visibilicen y que si ustedes encuentran que realmente ahí hay algo que los afecta y que es posible... Eh, generar un, una solución, háganlo. No se queden en la casa, háganlo y peleen por eso porque eso es lo que le va a ayudar a nuestro hijo. Eh, gracias, Hugo. Eh, tenía dos, eh, Fernando y después Fernando. <risa> <risa> <Bueno>. eh, yo me voy a dar el gusto de pedir que sigan apoyando la campaña Metrobús Conví. Creo que para las comunas de la Florida, Puente Alto, San José, Maipo y Pirque podría ser un... Algo importante, un aporte. Yo he, tra he tramitado este proyecto a través del core Jaime Escudero y pretendo sacarlo adelante porque realmente creo que para mucha gente es importante y no porque seamos rurales o porque estemos lejos del centro, tenemos que estar pagando el doble Eso nomás nos llegan los documentos para que lo pongamos en nuestro blog, para que lo socialicemos también en esta red. Ya. Eh, de manera muy breve, estas campañas, tú sabes que hoy día hay explicar, ojalá lo más sintética posible y después que la gente pueda seguir leyendo el resto de los documentos eso. pero no es así, problema nos hace llegar, eh, encantado una, una, una cosa que quiero preguntar sí, a sí, usted perdón Perdona, ¿eh? esto, que yo no le puedo yo la razón por demás uh -huh. esto está ¿está en la opinión pública la demanda de ustedes? no, soy prácticamente yo el no, que lleva no, este no, no, no, no, no, no, está no. para que produzca está en las la redes red sociales social. sí, no, yo le... Bueno, yo le dejé sí, sí. mi tarjeta, si gusta, sí. se la si quiere, digamos. Uh -huh. Si le gusta, mándenme un resumen. Pero de todas maneras. ¿Ah? Conversamos por teléfono, ¿sí? Y lo colocamos uh -huh. en los medios democráticos donde se activa la libertad de expresión. Uh -huh. Yo no... ir al Mercurio a perder el tiempo? <risa> no, no. Pero tenemos una gran gama de medios, eh, ¿cómo le llaman? Digitales que tienen mucha influencia y esos medios publican es que ¿sabes por publicar? qué? ¿Ah? tienen libertad para publicarse publicar. no están consternidos por los poderes fácticos, no, no eso, eso no se toque eso no se dice, entonces como le digo cuente con nosotros para preparar un documentito, porque le pongo toda la razón por lo demás porque ustedes están siendo muy perjudicados eso lo que no. queremos lo que están tratando de hacer beneficiar a mucha gente sí, no, que yo es? me refiero a ustedes, cuando a, a todos a todos los usuarios que tienen que pagar una tarifa más alta claro pues eso es lo que hay que hacer sí. palabras que van generando acciones colaborativas ¿no? de acuerdo, ¿Sí? muchas gracias a ya, brevemente bueno, yo creo que nos merecemos la autoridad la hay eh, que hacer una segundo <risa> término, creo que la solución está en la educación, sigo creyendo que la educación de todos estos males está en la educación. en tercer lugar, la reflexión que dejaría instalada yo, ¿qué pasa hoy día? Con, con los votantes chilenos, con la gente. ¿Por qué la gente, el común de los mortales, no adhiere a su propuesta, no adhiere a la otra propuesta, no adhiere a la propuesta? ¿Seremos muy malos líderes que no son creíbles para las personas? ¿Cuál es el problema? Porque si hoy día nosotros tenemos que emitir un voto, si cada uno nosotros tenemos la posibilidad de, con nuestro voto, decir estoy de acuerdo o no de acuerdo, ¿no? ¿Qué pasa con todas las ONG? ¿Qué pasa con todas las organizaciones que se han creado hoy día? ¿No son creíbles para el gran el, gruso, el, el grueso del público en general? ¿Qué pasa con eso? Yo creo que tendríamos que... A lo mejor... Sí, de acuerdo, hay que hacer una coordinadora y todo lo demás, pero yo creo que hay que levantar otras cosas. ¿eh? Yo creo que hay que levantar líderes creíbles en este minuto de las diferentes acturas, digamos, hoy día, para poder hacer esto, porque no puede ser que los 17 millones de chilenos, ¿verdad? estemos gobernados por cuánto, por 100.000 personas. Medio, es el problema. Entonces, yo creo que tendríamos que hacer un, un, una reflexión. Primero, ver qué es lo que está pasando con nuestros líderes, porque el poder usted sabe que corrompe. El poder absoluto corrompe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los contrapesos que hay? Yo dejaría instalada la, la, la forma de poder levantar líderes, realmente creíbles, que hagan de esto una posibilidad concreta. Porque yo conozco muchas organizaciones, ya de Defensa de los Animales, ya de los Zodiacentros, pero no tienen una mayor trascendencia en la en el voto, ¿sí? además que no se unen, entonces no se unen en cheitas, porque cada uno tiene su, su grado de su interés, de dicho, claro. entonces ese es el gran problema. Sí, claro. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros hoy día? Eh, bueno, en general eh, yo creo que en liberado que vaya en esta dirección. Porque yo no nos vamos a apear, vamos a reducir mil veces si no lo vamos a apear. Eh, eh, tiene la palabra, Patricio. Recuerden que estamos finalizando. Sí. Eh, tenemos para muchas discusiones más para <risa> convocarnos con este mismo entusiasmo. Patricio tiene la palabra, luego Luis. Ya. Eh, yo les quiero decir algo. Eh. A lo mejor usted o no estaban en Puente Alto o muy jóvenes, no lo sé. Es impúdico, grosero, que el metro haya construido el metro en superficie, aquí. Eso es impúdico. Eso es lo más despreciativo que hay para una comunidad. Porque las líneas del metro para el sector oriente de Santiago, donde viven los, los que van a la moneda o los que están en, están en las grandes agrupaciones empresariales, luna. todo bajo suelo como corresponde. ¿Y por qué aquí en Ponte Alto lo tiran en superficie? ¿Por qué Yo les pregunto a usted ¿qué hizo la comunidad de Puente Alto en su oportunidad? No tengo idea quién era el alcalde. Sí, yo creo que esta, no tengo ideas ¿no? Yo creo que esta obra se tiene que haber hecho hace unos ocho años atrás, misma el, ¿el 2008? ¿El 2008? O sea, hace seis años atrás. ¿no? Bueno, yo no sé si hubo movimiento ciudadano que se opusieron con fuerza, como corresponde, en términos de que no se permitiera la construcción en su perfil. Eso lo debía haber estado bajo suelo. No, lo aplaudieron. Es más. No, si sí está bien. Es que el metro es muy necesario. Enche, paréntesis, sí, yo soy hincha del metro. Yo circulo solamente el metro. Yo no ando en si sí, según sí. él fue la manera rápida en que el metro podía llegar a cuestionar. Ah, esa fue la pomada sí, que le pedí. Esa fue la <risa> Bueno, está bien. Por favor. Bueno, eh, en cada uno de los seminarios que hemos participado y he participado, que se llega a una única y exclusiva conclusión, que es lo que decía Fernando, y, y yo no puedo decir lo mismo que dice Fernando, porque soy una de las personas que vota, pero eh, para... No, yo no me merezco la, lo, lo, se llama, los gobernantes que tenemos, porque yo voto siempre voto en contra de ellos. Pero, lo, a, ¿a qué llamo yo? A que, como dice el amigo y lo he dicho muchas veces, que nos empoderemos, que trabajemos, porque mientras no votemos, Vamos a validar a los que están siempre en el gobierno. Van a ser siempre los mismos. Porque ellos tienen los votos cautivos de los, de los ciertos partidos grandes que tienen ahí, con sus votos cautivos de, de los partidos políticos. Entonces, mientras no podemos van a ser los mismos gobernantes del Duborio que han gobernado y se han enriquecido a costilla de todos nosotros. De todos los pobres que nosotros subsidiamos a la FP, subsidiamos a la Vecina. Cuando nosotros pagamos el, el impuesto específico, las grandes empresas no lo paguen hay mucha cantidad de cosas que la gente no sabe porque les, los gobernantes se han encargado de desinformar, de prestigiar la política. La política es buena, es buenísima. Si el problema son los políticos sin es que se aprovechan de la política. La política es buena, lo que hacemos aquí es política. Lo que estamos haciendo es hacer política y eso no es malo. ¿Puede? Pero hacen, ¿qué lo que han hecho? Han gobernado, la pseudo democracia ha gobernado para desinformar y, y ¿para qué? Para que la gente no vote para quién, para que vote solamente el voto contigo de sus participantes militantes. Entonces, la reflexión es que participen y vote porque es la única forma de poder cambiar. Si no y los que vamos de estar siempre los mismos porque van a volver los mismos clientes ok, es un elemento interesante pero si no tenemos... es un elemento claro como tú bien dice Isabel como tú bien dice Isabel que no representarías que vamos a votar hay personas hay gente alternativa es un debate este es un debate este es un debate es que da para otra trata de buscar el del, del voto la participación sí, subana, sí. porque lo que estamos haciendo aquí sí. chiquillos es discutir, es discutir un tema que eh, lo, lo primero que hacemos cuando discutimos este tema es tratar de agotarlo lo más posible hoy día hemos pues, una mesa más bien general este tema y si tenemos que seguir levantando seminarios y talleres y eso ojalá lo coordinemos me parece muy interesante y tengo, ojalá tengamos la discusión de ustedes para participar para gestionar porque eso es bien importante para la situación ciudadana uno dice participar pero no es participar para asistir para validar un evento es para gestionar es para compenetrarse y traspasar, obviamente con conocimiento de causa y también con el ejemplo, lo que es participar en, en política pública hay cosas que a veces no, hay temas que a veces no me interesan lado que no me interesan tanto, pero también tengo porque tengo un deber y un derecho ciudadano eh, rescato lo que dice Moisés, esto no es solamente eh, eh, me parece importante la, la alusión que hace Luis de eh, la Casa Fernando eh, de que esto es una instancia también política pero es también política, es ante todo una instancia ser humano, que se reconozcan Más políticos o menos político políticos tienen una necesidad en una ciudad que quieren que sea escala humana y ojalá que rescate aquellos principios básicos de la comunidad que es la cooperación, el encuentro y el desarrollar un entorno acorde a sus necesidades. Yo les quiero agradecer, chiquillos, no acabo absolutamente el tiempo, me encantaría seguir conversando con ustedes, eh, pero... Como se dice, genera, otro, ¿Tenemos, tenemos varios debates más, quiero que nos mantengamos en coordinación, chiquillos, con este mismo entusiasmo, les quiero, les quiero agradecer la participación, ha sido muy productiva, y creo que nuestro auditorio debe estar muy conforme con lo que hemos discutido hoy día, y recuerden, el Club de Debate Puente Alto sigue funcionando semanalmente, no va a pasar la gobernación que se usaba, un café, como lo hacemos, como lo hacen los amigos, en kilófono, y apareciendo a través de la emisora Radio Puente Alto, 107.7. Muchas gracias por la gracias, licencia. Gracias, gracias. Y a, nosotros, a, a nuestros auditores, eh, la invitación a que nos sigan acompañando la próxima semana, el día viernes, 5 de la tarde, de Café Grigo, y otras partes que vamos a seguir anunciando por chat, porque estamos recorriendo la comuna. Muchas gracias. Muy bien.